Desde la Iglesia del Señor en Toluca, Estado de México, México. Escucho un mensaje de poder y unción. Hola, qué tal, querido hermano en la fe. Te damos la más cordial bienvenida a este espacio dedicado a informar y dar a conocer la gran obra que Dios está haciendo en el valle de Toluca. Yo soy tu amigo Isaac Moctezuma. Y espero traerte las buenas nuevas del evangelio de la manera más fresca para ti. En la Iglesia del Señor en Toluca y Metepec estamos para servirte. Escúchanos todos los miércoles por la tarde para enterarte de las actividades en nuestra congregación, así como una palabra de vida para ti. Que el, que señor, el señor te bendiga. Te bendiga. Bueno, a continuación tenemos la bendición de tener la presencia de nuestro pastor de aquí de la Iglesia del Señor en el Valle de Toluca. Buenas muy buenas tardes, pastor Luis Pérez Uuc. Buenas tardes, yo les bendiga. Qué bendición poder estar con ustedes. Bueno, nos gustaría saber, pastor, eh ¿cómo es la relación entre los líderes y los ministros aquí en la iglesia? Yo puedo decir que buena, que nuestra relación eh con los ministerios de la iglesia y aún con los líderes verdad eh nuestras relaciones de apoyo, de amor, podré decir que somos un equipo, donde cada uno sabemos cuál es nuestra posición, qué es lo que tenemos que hacer y de esa manera nos desarrollamos. También nos gustaría saber un poco más, pastor, eh acerca de su vida, usted como persona, sabemos que a veces en las congregaciones, como la nuestra que pues numéricamente ha sido bendecida Eh, pues la figura del pastorado tiende a ser en ocasiones un tanto distante o, o temida incluso. Nos podría decir en su vida cuál fue quizás alguna de las situaciones más más desagradables en las que haya, les haya tocado pasar a usted como como pastor, como como persona, como como familia. Hemos pasado algunas dificultades. Cuando estamos viviendo algo difícil, creemos que es el momento más difícil de la vida y que ese momento o esa dificultad es la más grave. Algo que que nos tocó vivir eh difícil, pues pues la pérdida de de mi hermano cuando falleció Fernando fue muy duro para mí, él vivía en Estados Unidos y fue difícil. Y un momento también fuerte, fuerte fuerte así que nos pegó eh la muerte de nuestro apóstol y pastor Mauricio López cómo enfrentó en ese en ese momento la pérdida quizás de su hermano y posteriormente pastor Mauricio López. Bueno, poniendo en práctica las enseñanzas de la palabra que las enseñanzas de la Biblia que él mismo nos enseñó, el pastor, eh en, saber enfrentar lo que Dios tiene para nosotros. A veces es difícil, pero Dios está ahí. El pueblo estando en el desierto 40 años, Dios estuvo ahí con ellos y está con nosotros. Entonces, ¿cómo lo enfrentamos confiando en él, creyendo a su palabra, orando, descansando en él? Es lo que trae la fortaleza a nuestras vidas. La oración, ¿verdad?, es el gozo del Señor y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. En eso ha estado fundamentada la palabra. En toda su su trayectoria de vida cristiana, eh, ¿cuál considera que han sido sus mayores logros? en el ejercicio de su ministerio ahora como pastor y también los logros que tuvo pues como anciano y y los cargos que ha tenido anteriormente. Ha sido el Señor en todo momento el poder eh mantenernos como iglesia, ¿verdad que los líderes siguen trabajando, el presbiterio sigue funcionando, la iglesia sigue caminando? Para mí puedo decir que eso es un gran logro, hubo una Fractura, hubo un dolor pero ya lo estamos superando pues Dios tiene todo en control cuando uno voltea para atrás puede decir Dios está conmigo Dios me ha guardado nos libró de la muerte muchas situaciones y el poder decir que estamos aquí el día de hoy haciendo la obra de Dios en Toluca pues es por su misericordia es por su amor y eso es lo que queremos seguir haciendo que motivantes son esas palabras la verdad que es un gusto que es un gusto cómo ve a la iglesia del Señor aquí en el Valle de Toluca eh, dentro de 5 años ahora sí, qué proyecta o qué nos tiene como ministro, como encargado de esa congregación. Bueno, aquí un poquito quisiera hablar de la visión que tenemos. Tenemos un proyecto de crecimiento eh, primeramente espiritual. ¿Verdad que la gente sea enseñada en la sana doctrina? Crezcamos de esa manera, pero en 5 años Yo veo la iglesia en varios municipios. Como cuando nació la iglesia en Izla Huaca, en Lerma, en varios lugares en Tenango. Queremos eso, ganar el valle de Toruca para Cristo, por eso nos hemos denominado así. Dios nos dio esa visión y vemos una iglesia, yo veo una iglesia fuerte, veo una iglesia firme quién es Luis Pérez Uck como como persona, como individuo, eh ¿cuáles son sus sus pasatiempos, sus hobbies? ¿Qué qué es lo que lo que le late a usted? En ese poco tiempo que nos queda, pues tratamos de estar con la familia, con mis hijos, con mi esposa. Pasar tiempo con ellos. La verdad es que es un poco difícil, ¿verdad? Algo que me gusta mucho es ir al cine. Lo hacemos poco eh son pocas poco el tiempo que nos queda, ¿verdad? Andamos visitando, andamos casi al, alrededor de toda la ciudad, San Antonio la Isla, hasta Calislahuaca, San Juan de las Huertas, eh Zinacantepec. Tenemos un área muy grande, muchas visitas que realizar, ¿verdad? Y también puedo decir que eh, es una parte de de un hobby hacer la obra del Señor. Eh, me me acompaña mi esposa y aprovechamos para platicar un poco, ya ves que a las mujeres no les gusta platicar casi. Entonces, eh, tenemos que buscar la manera de de conjuntar todo eso para que pues la primera iglesia que el Señor nos pide cuidar es nuestra familia. Es nuestra primera iglesia, la familia. Y a veces eh, los siervos en tanto nos metemos en la obra, lo que descuidamos es la familia y pues no queremos este caer en en este es pues en esta tendencia, ¿no? Sino ser mesurado, ser equilibrados y no descuidar ni lo uno ni lo otro. Okay, pues no cabe duda que sí es una toda una peregrinación, eh así como nos plantea esta ruta de diferentes eh lugares aquí en el estado de México y pues la verdad que que le agradecemos esa diligencia en en su tarea diaria como pastor pero pues también le recordamos que que le amamos como congregación y pues también de ese tiempo para ver unas cuantas pelis. Ya para terminar, eh quisiéramos saber qué les dirían a nuestros invitados para este 29 de noviembre en el Día del Amigo. Ah, pues que es lo mejor que puede haber. ¿Verdad? Vengan, eh dense la oportunidad de descubrir quién es Jesucristo, de ver que Jesús no es religión. Jesús Jesús es una forma de vida, es un estilo de vida. El cristiano no es triste, no es aburrido. Eh, ven, conócenos este 29 de noviembre. Nosotros le llamamos Día del Amigo porque creemos que en el cielo hay fiesta y aquí en la Tierra queremos hacer fiesta juntamente con ellos. ¿Verdad? Queremos que vean el amor de Dios reflejado en nuestras vidas, reflejado en esta casa, que es la iglesia del Señor en el Valle de Toluca. Pastor, muchas gracias por este tiempo que se ha prestado para para poder contestar nuestras preguntas y pues muchas gracias, nos vemos en otra ocasión. Vamos, queridos hermanos, nos vamos, pero no sin antes hacerle la más atenta invitación a la Clínica del Alma y a la Escuela Bíblica este 21 de noviembre a las 10 y 11 de la mañana respectivamente. Sin más que decir, los dejamos con esta hermosa canción llamada Victory, es un cover en español por Twist Fit, La Casa del Padre. Bendiciones. Bendiciones. Gracias por acompañarnos desde Leeds Valley de Columbia. Te invitamos a conocernos en www.leedscolumbia.com. Hasta la próxima.